muy bien ahí escuchamos un tema de de Queen que ahora me olvidé eh. Me olvidé con cuál estábamos escuchando, no le presté mucha atención Pero bueno, no importa Damos la bienvenida a Agustín Casulo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes este, Y bueno, primero que nada, muchas gracias a uh -huh. vos y a todo el equipo por, por haberme recibido Nada, es un gusto para mí estar acá Y bueno, saludar a, a toda la gente del otro lado <risa> Bueno, es un gusto también conocerte Y que estés acá, que aceptes la, la invitación Y bueno, le cuento a la gente Que Agustín es cantante Y bueno, también produce sus propios temas, podemos decirle, ¿no? Productor Exactamente y Y, y bueno, el, el viernes lanzó su, su disco, su álbum y bueno, quería conversar un poquito sobre él y también conocerte un poquito más. ¿Qué te parece, Agustín? Eh, espectacular, así que pregunta nomás que para eso estamos. <risa> bueno, este es tu cuarto álbum de estudio. Sí, correcto. Uh -huh. Es como... Eh... Cronológicamente, digamos que sí, es como mi cuarto álbum uh -huh. porque yo empecé a sacar como música bajo mi nombre en 2015, pero uh -huh. como que en otro multiverso, así es como mi primer álbum. <risa> claro. Siento, lo siento como el primero porque es como siento que es como que tiene un poquito de todos los anteriores uh -huh. y, y como está, ya lo hice como desde un lado mucho más eh, intentando ser lo más profesional posible. Antes, como claro. que ta, para mí la música era mucho más un hobby. Eh, y bueno, y los discos como que también salieron así mucho más grabados en casa y mucho más así, como con otro perfil y con otra intención también claro. y, ta, y esta vez como que, bueno, pude pude por suerte trabajar así con mucho más gente que sabe pila, que me enseñó un montón uh -huh. entonces, bueno, nada, estuvo estuvo bueno y creo que como que en el resultado se renota eso uh -huh. ¿Y este lo, lo, lo gestionaste tú mismo o tuviste la ayuda más profesional, como me decís? Sí, este fue un disco que. Es como mi primer disco en el que trabajo con, con productor artístico. Ajá. Trabajé con Santiago Marrero, Ajá. que produjo dos de los temas, este, como al completo. Y después, nada, como estuvo como productor asociado en todas las otras canciones, como ayudándome más, tirándome piques, recomendándome cosas, eh, así procesando sonidos. Este. Uh -huh. Entonces nada, fue como un camino que. que lo transitamos como re juntos desde que empecé a hacer el disco hasta que salió y nada, no buenísimo porque Sandy es una persona con un montón de experiencia uh -huh. y, y que tal, que tiene como re un sonido, como un re pero re y nada, como que como que re metió su energía en el disco y tal, creo que eso se, se nota ¿Aportó entonces dentro de este disco? Sí, tal uh -huh. cual Y tiene varias colaboraciones también. Sí. ¿Qué, sí. ¿qué podemos saber un poco? Porque puedo nombrar este los, los tres temas que tenés con... Bueno, Eros White, Ceballos y Luis Angelero. Exacto. Eh, para este disco como que había canciones que me repetían la, la presencia de, de alguien más. Ajá. A mí me gustaba pila colaborar también porque... Nah, ya como que desde, desde 2019, 2020 que arranqué a colaborar como bien seguido con, con otros artistas y la verdad es que los resultados siempre me sorprenden para bien, o sea, Ajá. siempre está de más porque eso, aprendes de otras personas, escuchás música nueva, muchas veces también te conoces conocés, mueve, te conoces por Instagram y escribís y está claro. la mejor, pero un día es tipo, che, vamos a juntarnos al estudio, en el estudio, no sé qué, hacer <risa> algo, y tal, te conociendo y te terminás llegando... Este, re bien, entonces eso, uh -huh. como nada, está re bueno. Y además, está justo ellos tres, son personas como como muy pro de las que aprendo pila, que uh -huh. me gusta mucho lo que hacen, eh, tanto Eros como Ceballos como Luis, como que tienen públicos diferentes también y, uh -huh. y como atacan la escritura de diferentes maneras, los de diferente manera. Entonces, nada, está como re, como re bueno, como eso que, que se genera ahí. Eso, este, los admiro un montón a los tres y fue un placer para mí trabajar con ellos. ¿Y ¿Se conocían ustedes o los contactaste? Sí, bueno, con, con Agustín Ceballos, sí, nos conocemos hace años con Abus, este, hemos laburado juntos, yo nada, he producido temas para él... Hemos hecho muchas colaboraciones uh -huh. También fui su DJ este Hace tiempo Entonces <risa> Como que nada Hemos trabajado con Aus Un montón este Después con, con Luis Nos conocimos través de Santi para este disco uh -huh. Era eh, un principio Grabó guitarras Y en un momento fue tipo Che Colaboremos Tipo más así En una canción Cantando los dos Claro este, Y estaba con Eros Bueno un poco eso Que fue Ahora cuando te contaba Esto de, de Instagram Eso como que Pensaba como en el caso de Eros Que nos conocíamos por Instagram es Como coincidió en Un festival el año pasado, creo y estaba como que pintó la mejor claro. y, y eso, pero estaba como que chateábamos ¿no? uh -huh. siempre que sacaba algo, yo sacaba algo, nos hablábamos este, y bueno, ahora para el disco, como le que escribí, le dije, che, tengo un tema, me parece que es re para vos, porque es como re pop, re para arriba este, y, y me dijo, sí, una, no uh -huh. sé qué, y tal, nos juntamos en el estudio de Santi grabamos y tal, al final terminó saliendo adrenalina, que fue el tema que abre el disco sí Y bueno, ¿y cómo es componer de a dos? Porque en el caso me decís de Eros, eh, tenías un tema ya escrito, supongo, y que se lo propusiste y ta, era como para él. Claro, no, en verdad, o sea, yo no tenía como escritas mi parte, Ajá. tenía el beat, y como en el, en el beat yo no terminé de cantar, y había un espacio como que para que alguien entrara y fue tipo, claro. ta, Eros ahí escribí tu letra. Claro, con, claro. con Agustín, con Ceballos, lo mismo, tipo, con Aule también me mandé el beat, me mandé una parte mía de letra. y fue tipo, bueno, ahora escribí tu parte, no sé qué, y tal, escribí su parte y, y, y él terminó escribiendo lo que fue el estribillo también claro. y como una parte de un puente siempre como que se va dando, para mí es como dejar que fluya fluye, al final es como un trabajo en equipo, y siempre como estar abiertos a, a cambiar y a modificar claro. cosas y, y y como a llevarlo para un lado, uh -huh. que a las dos o tres personas que participen no nos quede cómodo y medio por ahí y bueno, con Luis lo mismo, también tenía como ese espacio y fue tipo, está se grabó su parte uh -huh. Sus arreglos Sus coros No sé qué Y quedó buenísimo Me daba curiosidad Porque claro Me decías que son artistas Muy diferentes entre sí Y claro, no entendía si se habían juntado Habían dicho, bueno, vamos a escribir Así, así No, pero en realidad fue tu, tu idea y ellos tenían como un espacio Para incorporar lo suyo Claro, como que ya, a mí por, por lo menos En este caso también que andaba medio corriendo Con los tiempos, como Ajá. que me gusta Como colaborar así, tipo claro. Te mando algo, te gusta, subite Y tipo, y siempre obviamente Con espacio para cambiar cosas del beat Tipo, che, esta parte digo Tal cosa, estaría bueno, no sé, para poner Un silencio, un corte, tal cosa Uh -huh. y estás como que siempre se termina como medio desarrollándose de esa manera claro Agustín, quería preguntarte, ¿sos de escuchar tus temas o sos de esos que no les gusta mucho escucharte? Eh, mira, con respecto a mi música vieja Ajá. no puedo ni verla, o sea <risa> es como que ni siquiera me gusta, me gusta escucharla <risa> ni tocarla en vivo, tipo como en mis primeros dos discos pero ya lo que es tipo 2019 para adelante, sí, tás, uh -huh. la escucho porque en los ensayos y tengo que estudiar algo para los ensayos Lo tengo ahí escuchando la agua, a veces me vienen ganas de escuchar un tema, pero no, no mucho, por lo general uh -huh. la saco y, y da, que, como que dejo que, que caminen así, que vuelen <risa> Claro, quizás son épocas muy diferentes, ponele, y, y, no, y no es lo mismo que pensabas en aquel entonces. Ni que hablar, hay cosas como que ta, ya no... En ese momento me representaron y, y está re bien, uh -huh. como que re respeto como ese proceso también no de escuchar y decir, vos mirá... ¿Cuántas cosas cambiaron desde acá? ¿O cuántas cosas claro. mejoraron? ¿O qué se puede rescatar de eso? Pero no, como que intento como seguir adelante Y no darle mucha uh -huh. al, al pasado, digamos Como está, dejarlo ahí donde está <risa> Claro, eh, bueno Agustín Con tu permiso tengo un tema para que escuchemos Tú y yo, que es de lo más nuevos Así que supongo ah. que estás un poco más orgulloso eh, de él Sí, no, ni que hablar Ahora con <risa> este disco, bueno Me pasa eso también, tengo como una sensación relinda de, uh -huh. de que pienso que en un futuro este disco... como que se va a mantener mucho más vigente en mí al menos como, claro. como que me represente porque está realmente es como de las veces que estoy más orgulloso de un trabajo cuando lo saco uh -huh. y es como tengo realmente ganas de que la gente lo escuche y conecte con eso porque está claro. fue un sacrificio re grande uh -huh. pila de trabajo y como que quedé re contento con eso entonces Adelante. <risa> bueno, escuchamos el plan, que fue uno que especialmente me enviaste tú. Así que escuchamos ese. Espectacular. miedo no tener a nadie que me abrace. Cuando se apaguen los focos y me baje. No voy a mentirte, me da vértigo subir. Pero más terror me da que nunca pase. Odio perder el tiempo porque sé cómo se va. Y me siento culpable si me siento descansar. Ya son muchos años de remándola. Llegó el momento de dar el golpe final. Estoy volviendo a casa y ya no hay nadie que me aguante Con una mano atrás y otra adelante Te equivocado que se crea que esté divertido Hace meses solo sé sentir vacío Ahora solo miro pa' dentro y me río Cada vez que baja el número de gente en que confío Me dan ganas de mandar toda la mierda Y me a vivir a Barcelona Emborrachame de verbo junto a mi tío Todos me preguntan, ¿y tu vida qué tal? cuando se te va Y yo no sé ni si se me va a dar Sé que quieren verme bien, pero me hacen mal. Mami, yo no tengo un plan. Creo que nunca tuve un plan. Sigo con mis sueños por delante. Tengo el pop como bandera y a lo mío solo un par de acompañantes. Su risa en mi vida brilla como los diamantes. A todas con lo mío que es lo único importante. Cuando todo está jodido y ya no hay nada dentro mío, la de prela será un gol de visitante. Todo planeado y justo se puso a llover A veces solamente queda correr Te coqueteando con la idea de desaparecer Así que no sé si mañana estaré, decíame suerte Nunca me declares inocente Que todos mentimos naturalmente Hay que aceptarlo, nunca más vamos a vernos Me lo dijo una vidente Hoy me siento por el suelo como las serpientes Hace días que me cuesta levantarme Ya pasaron tres semanas de que todo se fue al garete Y la mejor idea que me fue llamarme no quiero mirar hacia atrás a paso el tiempo y la verdad que nada bueno pudo encontrar Algunos dicen que el presente es verdad Y a esta altura ya prefiero confiar Mami yo no tengo un plan Creo que nunca tuve un plan. Sigo con mis sueños por delante. Tengo el pop como bandera y a lo mío solo un par de acompañantes. Su risa mi yo como los diamantes. Atoga con lo mío que es lo único importante. Cuando todo te jodí ya no hay nada dentro mío. La de le en un gol de visitante. No tengo un plan. tu risa me brilla como lo diamante a toda con lo mío que es lo único importante cuando todo está Muy bien, ahí escuchábamos el plan de Agustín Casulo. Contame un poco de este tema, Agustín. Bueno, este es lento, siento que es personal este, esta letra. Sí, la verdad que tenés toda la razón. Uh -huh. Es como re introspectivo Fue como una de las primeras veces también que, que yo me senté a, a escribir, como a decir, bueno, ahora vamos a, a, a escarbar de verdad. Y no sé, como que el disco tuvo... Me gustó el proceso del disco porque tuve como la oportunidad de sacar para afuera pila de cosas que me venían pasando, uh -huh. con pila de dudas que tenía, ¿no? Como con respecto a, a mi vida personal, este, a mis vínculos, y sobre todo a mi, a mi vínculo como con, como con la industria de la música, ¿viste? Uh -huh. Que a veces suele ser un mar de tiburones, y, y a veces te da alegrías, y a veces te da, te da decepciones. Claro. Entonces como que quería quería como hablar de eso también para... Este, no sé, como, como para ponerlo sobre la mesa y, y decir, eso no está de más uh -huh. eh, amo mi, mi profesión y a lo, eh, lo que me dedico pero como que también es cruel y tiene cosas que tal que no están buenas y nada, como para tirarlo sobre la mesa Bueno, justo estábamos diciendo que, que últimamente como que se ha dado más, eh, más oportunidad y como un poco más de valor a, a, lo, a lo nacional, digamos Está buenísimo eso uh -huh. tal cual que creo que es reprimido Posta lo que decís, y, y creo que va un poco de la mano que está la gente acá también está consumiendo más música de acá, y tipo, ya muchas veces no se sale para afuera, y está re bueno eso porque al final eh, que la gente de un lugar se siente identificada con sus artistas y con lo que los artistas tienen para decir, los y las artistas, obviamente, eh, como que como que está, además, creo que, como que nos reúne y nos da. Como que imprimimos una identidad que está además, tipo claro. que la gente vaya a los shows, eh, que entre nosotros, los músicos y músicas, también nos juntemos, nos mandemos un mensaje, tipo, ya o sea o de felicidades por un lanzamiento, por un show o por tal cosa, uh -huh. hasta juntarnos a tocar, grabar, ensayar, estar bueno porque eso, como que nos une como. Como, como gente uh -huh. Agustín, podía preguntarte entonces Cómo surge este tema, pero me da curiosidad ¿cómo, cómo surgen los temas, y en particular este Que es un poco personal, cómo, cómo fue eh, Bien, eh, no este, Sinceramente justo El otro día estaba hablando con una persona Que yo nunca me acuerdo cómo surgen Los temas, porque uh -huh. yo como que ah, En mi casa voy como a mi, a mi Rinconcito así, a mi estudio para, para Grabar y eso, y como que voy todos los días Entonces, algunos días como que Hago dos, tres ideas y los voy dejando por ahí y como que nunca recuerdo, tipo, no soy como de tener un proyecto abierto solo, digamos, sino que como que intento trabajar en varias cosas a la vez. Lo malo de eso es que a veces como que no me acuerdo cuándo arranqué las canciones, pero sí me acuerdo por qué arranqué la canción El Plano, o se me acuerdo como de la sensación y era como de, de esto de estar armando el disco y, y estaba como de empezar a golpear puertas, ¿no? Y a, y a buscar oportunidades, ya sea para que el disco se difunda, o para que pase tal cosa o tal otra. Y me sentía en un momento que era como que tenía todas las puertas cerradas, ¿viste? ¿Viste cuando decís en la vida, tipo, pago, lo pego una, ¿no? Doy un palo al agua. Y era así, me sentía como re decepcionado, y estaba como que entré una medio para adentro, tipo... Estaba como esos pensamientos de decir, tipo, oh, esto será... Como para mí, estoy como uh -huh. para esto, ¿viste? Y, y tipo, tal, al final la respuesta es como, ta, terminás como saliendo de ese pozo y, uh -huh. y reencontrándote con cosas que, claro. que hacen tipo crecer tu creatividad y, uh -huh. y como volverte a encontrar como mismo. Agus, te puedo preguntar, eh, ya conversamos un poco del plan, pero tiene otros temas más, este son ocho en total. Y podemos saber un poco de, del contenido en general del álbum. Sí, en cuanto a letras, por ejemplo, siempre me gusta hacer muchas canciones de amor y desamor, siento que es un terreno que me gusta, me queda cómodo y que es súper amplio, entonces me gusta como seguir abarcando, investigando como por ahí, me gusta, este disco también intenté que fuese como bien, como intentar transmitir una vibra con la música, ponerte en un lugar que lo escuches y te lleve a... A, a determinadas situaciones así. Entonces como que estaba, intenté prestarle pila de, de atención a las letras. Y son como como nada también de. de festejar como lo, los vínculos lindos los vínculos sanos uh -huh. ya sea con amigos parejas o eh, lo que sea y bueno algo como un poco de eso también tiene impresa creo la, la celebración uh -huh. yo soy una persona que me gusta mucho festejar y, y como de decir che celebremos que estamos acá que salió esto uh -huh. que algo que trabajamos tanto este, vio la luz y uh -huh. no, me re me re gusta entonces claro. creo que tiene impreso eso como la celebración y, y bueno también el, el cuestionamiento de de este mundo de, de la música que a veces es bien diferente a lo que es la música en sí no como que corre por dos carriles totalmente paralelos pero se se mezclan de alguna forma se están mezclando y sí algún en algún momento es como que da <risa> coinciden ahí Agus y cómo porque te pregunté justito cómo cómo pronunciabas el nombre de, de este álbum pop eh, pop champagne eh, está perfecto no yo no, no eh, pronuncie lo como que <risa> ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué este título? Bien, Pop champagne, eh, como que saqué un poco la idea de, de esto que se dice de cuando, por ejemplo, un cuadro de fútbol de, juega muy bien, pero de la nada mete una fecha increíble y hace tipo dos, tres goles. Es como... Ah, fútbol champagne, tipo, <risa> increíble, tipo, Ken que juegan al fútbol. Y bueno, esto es como lo mismo, este, pero poner como una visión del pop como más así, un poco más, este, sí, de celebración, pero sí como también más de reírse, darle un toque, un toque más de humor y, uh -huh. y como. intentar ir por otro lado también. Este, uh -huh. en cuanto al sonido, vos que me preguntabas el de contenido de eso, intento que el pop no sea. al menos lo, lo, o como lo veo yo me gusta que se mezcle más con música urbana también un poco con música de raíz uh -huh. hay, en el disco hay instrumentos tipo acordeones como guitarras criollas como este in, intenté como da, darle una así imprimir en el disco mi, mi visión del pop que es como el género al que, claro. al que me dedico Agus y para comentarle a la gente cómo pueden escuchar tu disco eh, tu álbum digo es, es formato digital sí por ahora por ahora este es no, un formato digital y por ahora por ahora <risas> pero bueno este quién sabe capaz que puede salir alguna edición así uh -huh. media especial este vamos a ver cuándo pero por ahora está digital y lo pueden encontrar ya sea en YouTube o o en Spotify, eh, me buscan Agustín Cazulo, Pop Champagne y bueno, ahí escúchenlo todo y disfrútenlo. <risa> Muy bien y Agus el otro día estuviste eh, fue el miércoles 31, sí. que te presentaste en Varsovia Bar, ¿cómo estuvo? Sí, estuvo precioso, o sea, más que una presentación fue como juntarnos ahí con la gente que había participado del disco y Ajá. con eh, con amigues y gente relacionada al proyecto y gente que también le gusta el proyecto nada, fuimos todos para ahí como eso, a festejar que sería el disco lo escuchamos un par de veces y después tocó DJ Crawler, estuvimos ahí bailando un rato y Ajá. tranquilazo, estuvo muy lindo. DJ Crawler, ¿quién es? No lo conozco. No, ¿No? Eh, es un DJ que bueno estaba en, en pila de fiestas de Ajá. pila de estilos. Este, estaba pila en la drip, él este, como que forma, forma parte como de ese equipo. Y bueno, es mi DJ también, fue mi DJ en de pila de tiempo. O sea, trabajamos juntos como, como siempre así, y bueno, un capo, saludos para el mato. <risa> o sea que estuvieron eh, más, más que nada como en confianza, este. Claro, con el sí, equipo. como exactamente, como eso, celebrando un poco uh -huh. el lanzamiento del disco, escuchándolo todos juntos, tipo, comentando ahí. Fue como, re lindo, re linda, uh -huh. re linda fecha. El barbar Sovia está de más, tiene un lindo sótano, entonces. nada Estuvo precioso, fue como un lindo momento Así como para encontrarse y Ah bueno, ya si, si me dejas ¿Sí? Quiero decir que el domingo 11 de septiembre uh -huh. Vamos a estar tocando en la cretina Junto a Cronin y hasta las manos Que son dos proyectos de, de rap de acá De... de Uruguay, vamos a estar compartiendo la fecha, así que bueno, les esperamos ahí. Las entradas se pueden adquirir por Passline. Este, valen están una a cincuenta y 2 por 400, Ajá. anticipadas, así que bueno, no se duerman que ya están volando. <risa> ah, perfecto. Justo te quería preguntar si andabas en algún otro proyecto, ¿qué? Ah, así pero que dijiste que ya hasta por los condos, no <risa> se frename No, pero entonces el domingo 11, el domingo 11 en me habías dicho en la Cretina. En la Cretina, perfecto. Entonces la gente puede por Passline Buscar Cómo cómo, accede? cómo se llama el evento eh, Uh Qué buena pregunta Capaz de poner a Agustín Casulo en la cretina Perfecto. Y les va a saltar Y pasline Y ya les va a saltar Directo el evento De pasline Y te también ahí Creo que se registran Y compran la entrada Perfecto Agustín Vamos a una tanda Y ya regresamos Te parece Espectacular Vamos a la tanda Bien, ya regresamos para quien nos escucha recién, recién, estoy acompañada de Agustín Casulo. Agustín, mandamos un saludo. Eh, bueno, saludo a toda la gente que está escuchando el programa, gracias por estar ahí del otro lado y bueno, Ya saben. <risa> Muy bien, eh, Agustín lanzó hace poco su nuevo disco Pop Champagne. Eh, fue el 2 de, de septiembre. El viernes. El viernes. Y bueno, un montón de temas en colaboración con otros artistas. Artistas varios, por ejemplo, Eros White, Ceballos y Luis eh, Angelero. Y, y bueno estuvimos conversando un poco sobre los temas y también me comentó Agustín que eh, se viene un evento dentro de poco eh, relativamente poco es el domingo 11 este domingo exacto este domingo este domingo ah, estoy muy perdida discúlpame <risa> puede puede pasar <risa> es la primavera y está llegando te, nos distrae a todos estoy, estoy diciendo las vacaciones lo que pasa <risa> eh, bueno el, el 11 el domingo 11 se va a estar presentando en eh, se me fue también la cretina la cretina la cretina Y las entradas se venden por Passline Pueden buscar, eh, puede ser Agustín Casulo eh, en, en La Cretina, por ejemplo Exacto, o también pueden entrar a, Al Instagram de La Cretina O a mi ah, Instagram bien. Eh, que cualquier cosa es agustin.cazulo, Buscan ahí, bueno, ahí están los links a los eventos. Tipo, siempre estamos compartiendo flyers y todo para Perfecto. que la gente esté ahí bien este informada. <risa> Perfecto. Entonces, eh, y también comentar que está a un precio bastante accesible y hay un dos por uno también. Hay un dos por uno también. Y bueno, también se pueden, si no llegan a comprarlas por Passline, pueden comprarla el día de la, del evento en la puerta. ¿Mismo? Ahí va. También, así que va a haber entradas a la venta, así que. Todo para su servicio Perfecto, entonces este no tiene muchas excusas las personas para para poder ir Exactamente, Dime, está todo armado También vas a estar acompañado de otros dos artistas Sí, tocan Cronin y hasta ah, las manos también perfecto. Y yo voy a tocar en formato banda Voy con eh, baterista y trompetista Con Emi Aquino y Nico Griego Que son la banda con la que toco Así que uh -huh. los saludo para ellos también Que, que <ríe> siempre están ahí bancando Perfecto, les mandamos un saludo. Agus Pop hacerte alguna pregunta, capaz que un poco más personal. No es tan personal en realidad, pero es curiosa. Eh, ¿Recordás la primera vez que te subiste un escenario? Sí, sí, sí, me acuerdo. Este, que bueno, de hecho, no subirse un escenario es, es muy. es demasiado decirlo porque sí, no sí, era sí. escenario. <risa> era ahí, fue un cumple de 15. Ajá. Eh, bueno, o sea, es que en verdad. Yo hice clases de guitarra uh -huh. y teníamos como eventos tipo este. Así de, de muestra de fin de año y tal. Uh -huh. Y bueno, a ver, no me acuerdo, yo viví pila de tiempos minas y debe haber sido en el teatro de la Casa de la Cultura o, o algo así, pero. a tocar con un proyecto, digamos, con una banda. Fue con. Yo tenía 12 años. Fue en un cumpleaños de 15. Y una amiga que nos subimos ahí, la banda que teníamos con nuestros amigos y amigas, a cantar y a tocar. Y bueno, esa fue la, la primera vez. Me acuerdo que estaba muy asustado. O sea, al borde del desmayo. Y bueno. todo sucedió. <risa> y, le, y les dio el honor la, la cumpleañera entonces de que tocaran allí. Sí, sí, uh -huh. se ve que la, la rompimos mucho los juegos y fue tipo, che, vengan a cantarnos. <risa> que... Y bueno, estuvo, estuvo buenísimo. Como re linda, re linda experiencia y ya fue hace un montón de tiempo. Uh -huh. y te queda se queda el recuerdo de que tocaron por ejemplo sí tocamos covers Ajá. de pero de todo un poco de los enanitos verdes Ajá. de calamaro también creo que hacíamos eh, sin documentos Ajá. Eh... No me acuerdo que otro tema más, pero uh -huh. tengo que, que escarbar y alguno voy a encontrar seguro. <risa> bueno, ¿qué primera eh, primera experiencia? que Estuvo bastante, bastante bien, digamos. Sí, fue, fue re lindo. Estábamos ahí jugando a, a conocer la música y, uh -huh. y, y nada, como re, este, re, re divertido. Y así es como te acercaste a la música, porque ¿cómo llegaste a formar tu, tu banda en ese entonces? En ese momento, eh, en el en, en, en la escuela de la que yo iba a... ¿No? Ya estaba en el... Estaba en el liceo, estaba tipo la transición entre escuela y liceo, ¿Sí? y había como eventos de teatro leído, y yo participaba ahí, estaba como en el elenco, que hacíamos obras tipo canillita esas cosas así. Y, y ahí conocí a un amigo, a Santi, que, que nada, él tocaba la batería, yo había ido como a clases de guitarra, pero como guitarra criolla, muy, todo muy, así como como otro palo. Y, y nada, nos empezamos a juntar con él, nos hicimos amigos, ella tocaba con un primo de él la guitarra y, y bueno, nada, como que nos empezamos a juntar, a tocar, a tocar, al tiempo me regalaron mi primera guitarra eléctrica y como que me dieron ahí la bienvenida a su a su banda y bueno, ellos me, me enseñan a tocar un poco la guitarra eléctrica. <risa> Agus, ¿crees que hubo alguna influencia o quizás, eh, no sé, puede ser en el entorno familiar que, que te ayudara a decidir lo que querías dedicarte? Y que bueno, la música, o ser un artista. Sí, fue un, eso fue un viaje porque en un momento eso un tío me regaló como una guitarra criolla porque yo tenía tipo pila de problemas de motricidad. Ajá. Entonces, mientras iba así como motricista, también hacía como guitarra para, claro. para practicar eso. Y, y me empezó a gustar la guitarra, como empecé a estudiar así. tanto solfeo como tocar, y como me empezó a gustar ese mundo, me empezó a llamar la atención, uh -huh. yo eso era re chico, tenía 12, 13, y estaba y eso, como conocer amigos que tocaban, y este amigo de te digo, Santi, que tocaba la batería, empezar a tocar en mandas, no sé qué, como que eso me, me empezó a, a llamar la atención así, uh -huh. y, y nada, pero... hasta un tiempo largo se mantuvo más que nada como un hobby, o sea, yeah. eran como, estaba seguir haciendo el liceo, mis materias, después cuando llego a la facultad a empezar a hacer la carrera y hasta que no estuve bastante avanzado en la carrera, como que tal yo, eso, hacía mis discos y, y tocaba mis canciones y así me presentaba en vivo, pero todo como en un plan muy jugando, uh -huh. hasta que meo cuando empecé a, ya me quedaban re pocas materias de la carrera, tipo 2019, Fue tipo, bueno, ahora vamos a empezar con esto, de verdad. Claro. Y fue como que tal, yo hacía, hacía más canciones tipo rock. Uh -huh. Y un día dije tipo, che, y siempre voy a hacer un reggaetón. Tipo, me empezaron como a tirarme más para el trap y. y más para el rap. Y como esos géneros así que están eh, empezando a, a tomar cierta relevancia acá en Uruguay. Y tal como que sinceramente me. me empezó a gustar mucho más, tipo, la forma de producirlo, ya lo podía hacer todo desde mi casa, Ajá. no tenía que gastar tanta plata en, eh, no sé, contratar tantos músicos porque lo hacía como mucho más por compu, sí. y tal, como que me empecé, me empecé a divertir mucho más realmente haciéndolo, y bueno, y gracias a eso como que, como que tal, el proyecto empezó a crecer y, y bueno, hoy en día eso pude sacar a, como a este disco, que, Estoy súper orgulloso uh -huh. Bueno, entonces podemos decir que tus inicios se remontan a Bueno, cuando eras pequeño, este, haciendo covers Y luego ya este, incursionaste en, lo, en, el, en el rock, me dijiste Y claro. luego el pop, y bueno, por ahí vas Y acá estamos, exactamente Es como, también la gente que ya sigue el proyecto hace tiempo Sabe que yo cada vez que saco una canción o algo Puede ser algo que nada que ver, porque Ajá. me divierto pila, o sea, a mí la música realmente me gusta y me divierte. Y parte de ese proceso es como también explorar en géneros nuevos, como claro. en maneras de hacer música que no hice antes. Entonces Ajá. el día de mañana capaz que saco un EP de tango ¿no? <risa> <risa> pero es como que está así. Y en ese momento como me llama la atención y, y, y me da para ir por ahí, es como Ajá. que... Sí, como re de seguir la pulsión y ir para adelante está buenísimo como incursionar en varios géneros no encasillarse en ninguno y además que la música va mutando y eso te permite a vos como que seguir perdonando digamos en el tiempo exactamente, también como fluir un poco darse uno esa posibilidad de, de cambiar y de no encasillarse con nada un poco uh -huh. para no para no limitarse, sí, obviamente siempre intento mantener una esencia claro. pero hay cosas que, que son que me gustan usar a mí o determinados tipos de instrumentos o mi forma de cantar, eso ya es como más difícil que cambie, pero lo que es el ritmo o el género no se preparen para nada porque <risa> <risa> puede salir cualquier cosa siempre <risa> Agus, ah, y eh, tomaste por ejemplo clases de canto o algo, o fuiste un poco más autodidacta. Sí, no, clases de canto eh, tomé como en varias, de hecho ahora estoy eh, yendo Ajá. y tomé como en varias etapas de mi vida, este, como estaba eso primero tomé clases de guitarra criolla, luego de eléctrica, Ajá. después hice un año de clases de canto, dejé un par de años, después volví otro año, dejé otro par de años más y ahora como que desde el año pasado <risa> como que está ta, también eso, el proyecto empezó a crecer y los requerimientos se empiezan a ser otros Ajá. y como que, como que está, como que ese avance también. Eh, está bueno, nada más y se re disfruta pero te impide tipo ta, profesionalizarte, porque a veces claro. está, los lugares donde tocas son más grandes o los shows son más largos, y está, no te podés quedar sin aire, claro. tenés que estar ahí dándolo todo. Entonces, está, eh, desde el año pasado como que empecé a tomar clases de canto. Y, y tal, eso uh -huh. como que te hace sentir mucho más cómodo también, no solamente a, a lo que es plenamente cantar, sino también como a cómo te enfrentas a un público. Tipo, a mí me hizo crecer Pila y le mando un abrazo grande a Lule, que es mi profe, eh, <risa> que también voy bueno, a trabajar Pila en el disco, como guiándote, uh -huh. guiándome no solamente en, en, en lo que es el en vivo, sino en las grabaciones, ¿viste? Claro. Este, como coachando desde ese lado y, y ta, está buenísimo porque. Son, es como todo un universo aparte la uh -huh. ONU. ¿no? Así que te formaste en diferentes áreas, guitarra, criolla, la el, eléctrica también me dijiste. Sí. Y bueno, encanto que, que, bueno, lo requiere porque cada vez este, te exige más esta profesión. Tal cual, uh -huh. tal cual y bueno, está, está bueno. Por suerte, bueno, tengo la, es la oportunidad de poder estudiar con ella y, y nada, súper, se hace como, como súper divertido el, el aprendizaje. Agus, ¿cómo, cómo te trató la, la pandemia? Buah, qué pregunta. Yo creo que a todos nos dejó un poco, un poco, un poco locos, en cierto sentido. Sí, pero sí. como que tal, no, eh, fuera de juego, como que un poco nos afectó a, a todos, este, a nivel eh, lo que sea, a nivel trabajo, a nivel relaciones, eh, Interpersonales A nivel salud mental pero, pero bueno, un poco Nada, yo también intenté Como puse mucho esfuerzo desde un principio En decir, bueno, que esto no, no, no me tumbe y, y poder trabajar mucho Durante esa época A nivel profesional siento que crecí pila ¿Sí? este Sí, porque Tenía mucho tiempo para hacer mucha música, yo uh -huh. todavía estaba estudiando la carrera y nada, salía de clases sin iba al estudio a grabar y hacer canciones y, y bueno, como que en ese año venía como estaba re tranqui el 2019, o sea, bien, tocando Pero ese año como que saqué 14 temas así, prendido fuego, uh -huh. <risa> sacando temas mi potaca, 3, 4 semanas Y nada, eso hizo que pila la gente también se arrime al proyecto, se interese, uh -huh. no solo gente que, que escucha, sino nada productores, productores audiovisuales y tal, eso está además porque hizo que el proyecto llegue uh -huh. como que llegue más lejos y tal, me permitió también tocar en lugares más grandes que con el tema del aforo como que se podía acceder. Uh -huh. este, yo en ese momento, bueno, o sea, cuando fue en octubre de 2021, junto a Bonnie, que, que es otro artista, armamos un show que se llamó Como Villanos y pudimos tocar en la trastienda, que para nosotros... Eso fue enorme, fue dar un paso tipo a dar un show nuestro con nuestros temas en un lugar que es un monstruo donde ha pasado muchísima gente muy importante. Entonces, este, como adquirir esos logros estaba un poco también, fue gracias a ese tema de los aforos y ya que bueno pudimos este, proyectarlo y sacarlo adelante. Claro, y bueno, sin duda, sí, estos dos años, todos los contras que, que pudiéramos eh, coincidir con, con todo el mundo, pero también este pudiste aprovechar bastante, y, y bueno, también este eh, lograste cierto reconocimiento en varios medios, como me decías, así que, nada, aprovechaste muchísimo esos dos, sí. dos años. <risa> gracias sí, gracias, por suerte, este, sí, no, por suerte eso, como que pude... Eh, Este, tener mi, mi tiempo y mi espacio Como para trabajar pila en, en eso Y fue como claro. decirte a dar el salto no a Hacer como la transición entre Terminar la vida de estudiante Y bueno, empezar a, ya Ajá. con todas a, a la musiquita Bueno Agus, eh, creo que tenemos que irnos Despidiendo, pero me gustaría Que nos despidamos con un tema tuyo Que no sé cuál será, porque tengo ahí como todo el álbum descargado y viste que está junto, pero creo que es el primer tema el que aparece Adrenalina, ¿puede ser? Exactamente junto a Eros White. Ah, perfecto entonces vamos a escuchar una de las colaboraciones que hay tres en el, en el álbum y bueno, Agus, quedamos a las órdenes, espero este, eh, enterarme de otros proyectos que tengas y, y bueno, mucha suerte también para el domingo y un placer conocerte igual Bueno, muchísimas gracias Yamila, igualmente este, muchísimas gracias por la invitación, gracias por recibirme, tanto a vos como a todos El, el equipo de la radio este, nada, saludos a la gente, espero que puedan escuchar el disco Pop Champagne, lo buscan en todas las plataformas, y bueno eso muchísimas gracias, un gustazo para mí estar acá y compartir esta tarde contigo Muy bien, entonces nos despedimos, estamos al lunes, nos reencontramos creo que el miércoles me parece, sí y eh, bueno, lo, nos, lo, nos despedimos escuchando Adrenalina de Agustín Casulo Si ya pude perdonarme, ¿qué me importa? ¿Y que a veces vale más tarde que nunca? Sufrir ansiedad y ser libre, mami, es un desafío. Estoy subiendo tanto que ya estoy sintiendo el en los oídos. Vamos entrando en calor, mamá. Estoy reclinando el asiento hacia atrás. Mira qué bien que me queda tener la tapa. Estamos echándole a la rata. Subiendo pero bajando data. trata llegamos para la fiesta y no robamos la viñata voy sintiendo la presión de la mochila vivo respirando Las sensaciones están confusas, me conecto con la música, sube